en lo que pasa. Amad a tu televista, et a pistu irratia. <risa> ¡El rico padre!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 Bueno, ba, hemen gaude berriro arratsaldeon guzti hori herriko loren arratsaldeon hitsaso arrataldeonmakkin. Eta botoietan e, tamara daukagu eta bere ondoan gure martita Elkarrizketa egin duena eta hori e, gaurko irratzaioa ba, betikoa daukagu lo de siempre pues un temita hoy vamos a tocar un tema que que hemos comenzado con esta bonita poesía de Eduarno de Eduardo. Gal gal galeano. galeano y vamos a tratar el tema de la, de la pobreza eh, es un tema que hoy en día pues es eh, parece recurrente pero no es así está muy presente en nuestras calles en nuestras casas y en nuestros eh, amigos y creo que tenemos que hacerle un hueco a las eh, reivindicaciones y, y bueno En este caso nosotros hemos decidido dedicarle hoy el programa. Bai, eta bueno, albistekin hasiko gara, betiko moduan, gure ingurukoak, nasionalak eta bar. E, gero gaiari lotuko diogu, daukagu uh -huh. latze, gerri kolore irratian dagoen pertsonak egindako dako kolaborazio bat eta bon, irokurriko dizuegu, eta gero berriotzoak elkarteari elkarrezketa batek ingo diugu. Hum -hum, eta esa hostu, agenda agendaz espero dugu arantza etortzea irakurtzeko, eta bueno, gaur esan behar, e, esan behar dugu, ze nahiko nekatuta gaudelaz, ze hostiralea denes, oh, ze, neke, neke, baina bueno, posi gau hemen zuekin egoteagatik eta besteri gabe hasiko garalbiztekin. Eta Información de todos los colores Colore gustita coinformativa Bueno, va, le tengo albiste a da Gurea porque la nuestra? Pues eh, porque hemos sufrido un ataque Que informático en nuestra propia web de ricolore y bueno simplemente deciros que, que hemos tenido bloqueada la, la web a causa de, de un virus o no sé pero que nada le hemos dado antibiótico que es lo que se suele dar y bueno al día de hoy ya podéis entrar y, y poco a poco pues eh, iremos introduciendo pues eh, nuevas eh, noticias nuevos el carris que tag y, y demás eh, entonces pues nada Baina, azkenean hori aste horatzea da, regonda blokeatuta, deskonfiguratu du norbaiteke pagina, eta bueno, esin izan ditugu, gauza berriak zartu du, eta bar, baina bueno, lasai jarriatuko garela egunean jartzen. Mm -hmm. Eta bueno, herriko loreko albiztea utzita, e, jarraituko dugu herriarekin, berakaldon, usoa e, lantegia eta iraultza ametz sapustuak. Ba, PSOEko zinegotziak, useba lanteiko empresa comiteari, ba, jaquinarasi berridio, ba, bustoaren bostean egin dako bilkura batean, ba, lanteiko languien soldata, que ineko bosta murristea doztu zutela. Bueno, deciros eso, que la concejala delegada para el taller, Ana Belen Quijada, del PSOE, eh, traslado al comité, pues bueno, que el acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento el 5 de agosto, ...que la masa salarial de la plantilla disminuiría un 5% en términos anuales. Y bueno, pues los sindicatos han anunciado movilizaciones ante este hecho... ...y bueno, RICOLORE ha querido reunirse con ellos... Y bueno, creo que va a haber una especie de reportaje sí, o, sí. o seguiremos informando sobre la noticia sí porque hemos de decir ychazo eh, que no, bueno her eh, colores se ha encontrado con alguna sorpresilla inesperada y que bueno eh, os animamos a que en cuan, bueno la leáis en cuanto la, la subamos a la web está una hora es eh jakinar hasiko dizkizuegu bai iten dituzte mobilizazioak eta ber, zekagun izango da gai bat hor. Saiatuko gara informatzen. Merkatuak, ba, gure lurraren produktuak dastatzeko aukera bikaina. Eh ...este es el título de la siguiente noticia... ...el mercado transparente... ...el pasado 22 de octubre... ...el sindicato N. Vizcaya... ...en la Enrico Plaza de Baracaldo... ...en clave reivindicativa... Eh, ...para denunciar los abusos de precios... ...de la agroindustria y la gran distribución... ...y además para reivindicar el consumo cercano... ...de productos agrarios de, de calidad... Eh, ...hicieron eh, una asoca donde agricultores y agricultoras de N repartieron a cambio de 20 euros una bolsa con distintos productos. El sindicato N optó por Baracaldo eh, para realizar esta protesta, teniendo en cuenta que se trata de una localidad con cada vez mayor cantidad de superficies comerciales, lo cual dificulta el acceso a productos agrarios de, de calidad. Y aquí hemos de, de comentar que efectivamente eh, el hecho de que haya grandes superficies eh, eh, genera que los productos de calidad y los baserritarras de nuestros entornos, pues bueno, eh, tengan más dificultades para sacar adelante sus eh, producciones y, y luego hemos de tener en cuenta... Que además eh, la calidad y, y el producto en sí, pues bueno, eh, es, va a ser eh, siempre mejor o de alguna me manera mejor no solamente ya por el producto, sino por eh, la ayuda que le estamos ofreciendo a nuestros, eh, va a Eta bueno, hau, lotu daiteke baita ere beste momentu batzutan, eneke inditu beste olako gauzak ez, eh? esnea banatzen, edotarrotzak uh -huh. edota, eta bai bai erakusteko azkenean, Eh, ez dela egiazkoa, gure eskuetara eltzen den perrezioekin, ez da? Eta ja. gero irabazten duten dirua, dala horren portzendoi oso oso txikia, eta dirugu guzti hori geratzen da bidetik. Bai, egia da, eta Haiek esaten duen bezala, ez? Eh, Reziben recibe, eh, eh, el dinero eh, por debajo, de los costes de produción. producción. Ordune, bueno, eh, ez da zera, ez da mantentzen. Halako produzioak ez dira mantentzen, holan eh, jarraitzen badute, ez? Orduan, hau ez bad aldatzen, supoadtzen dutenek holako ba gausekin jarraituko gaituela sorprimitzen edo. Así que ikusiko dugu zelan jarraitzen duten. Bueno, eta notizia berrekin jarretzen dugu, aurreko astean, e, komentatu genizuen, me bai ostiralean bertan atzilotuak egon zirela, azkenean hama lau gazte izan ziren atzilotutak, eta bingoan bueno, baita ere, ba, represioak e, eskerraldean izan dugu ba, buru edo, e, aipatzea atzilotu hau eta zaparte, Azier Rodríguez atzilotu zuen baita ere aurreko osteunean, e, polizio autonomikoak, Eta bueno, e, gartzelea eratu dute, e, bera... Bera... Atzilotu dute, duela marrorte portugueleten ertentxeren kontra izendako kalekintza baten arira, <hum>. eta bueno, e, aipatza, segiko kide izatea leporatu zuten 6. Ruben Billa, gasteak atzilotu zuen horreko estiralean, eta beste hainbat gasteekin batera, bueno, gartzelea eratu dituztelea, guzti e, dut hamalau gazteetatik bakarra e, kalean geratu dela hamar milako euro pagatzearen e, ondoren eta bueno, beste guztiak barrura joan direla eta bueno, baita ere egoi gureak gaztea ba, bueno, oingoan ruben bila atzilotu dutela baina kasi urte batein dauela 60.000 nahia, Mikel eta Idoia gazteak atzinotu zituztenetik baita ere Ebaita ere segik egindako aurreko sarekadarekin. Bueno, eh urrengoa Josu Labarria gogoan. 18 urte igaro dira Josu Labarria Euskad militantea borrokan bizia galdu zuenetik eta Barakaldon bere oroimena bizirik dirauela agerian geratu da. Beste behin ere e, orain goa hainbat ekitaldi burutu dira aztean zehar eta bertan jozuren izaera eta militantzia eredua goraipatu ipatu da. Ez. Eta, bueno, esan behar da ze aurreko... Igandean, e, ba, joan den e, igandean, ze, ba, omenaldi txiki bat e, egin zan e, ba, erentza mendian eta baitare bere hausuan e, lutsanan, ba, txikia baina oso duina eta... Nah, jori ostegunean izan zen, bai. eta baina esatea... E, Urtero, e, jarraitzen direla kartzen, batez ere iru arrezoien gatik, eta, bueno, e, larazine izan dizkibute, eta izan dela, bueno, iragana horreitzea, orain estertzea, eta etorkizuna amestea, polita Azkenean, hori iragana beti horreitu behar dugu, e, orainia gaur egun kontutan izan behar dugu, eta beti etorkizun hobeago batean amestu behar izango dugula. Bai, eta kanta dioen bezala, en inorre zapaltzeko gogoan, zapalduak ez izatekoa. Eh, barkatu. Hau da gure hurguilua altzor guztien iturria. Inore hemen nikabe batuki sandira lurren honda hapen. Zelendu hola in arte gure mundu oni horren beste kalte. Esta da itzatik pasa. Termina el juicio contra Udalvitsa, sin pruebas fehacientes. Las personas procesadas piden al tribunal que no cierre las puertas a los horizontes de paz. El juicio contra Udalvitsa ha quedado visto para sentencia. Mareivi Huarteburu y Joseba Garmendia, en nombre de los procesados, han pedido al tribunal que no cierre ese futuro que se vislumbra mejor todos y todas aquí y allá. Y han de de defendido que Udalvitsa nació como instrumento válido Eh, en búsqueda de la paz Eh, hay que decir que bueno pues eh, esta semana pues ya se dio por finalizado y visto por eh, visto para sentencia eh, el juicio a eh, udalvilcha a los 21 ciudadanos y ciudadanas eh, que bueno pues que han sido juzgados en la audiencia nacional desde el 15 de julio por su labor en udalvilcha y que por supuesto han recibido el apoyo de una eh, representación política y social vasca que se ha desplazado hasta la capital española en el último día de, de la vista Oral. Eh, lo que también, eh, a, a, o sea de, de forma textual, eh, dicen es, eh, pedimos, rogamos que no sea este tribunal quien cierre ese futuro que se vislumbra mejor para todos y todas aquí y allá. Ha manifestado Ugartiburu, tras destacar que no, no no nació contra nada ni contra nadie, sino como un instrumento válido en esa búsqueda de la paz que todavía no ha terminado. Eta horreko asteetan komentatu dizu egun moduan, ba, bueno, Labalko isteko sorian jarretzen du e, industria garaiaren azken ikurra galtzeragoaz, eta bueno, ba, labalkoko langilek urteak daramate martzen, egin dituzte galindo parean tren blokeatzeak, zusko barrikadak, lantegi aurreko errepido mosketak, deialdiak, manifestazioak eta bueno, amekabilera, ta bueno, ba, komentatzea historia apurtzu bet Ba, bueno, azkenean eh, la eskualdeko industrializazioan gen historia barnean garrantzian dia izan duela eta, bueno, deigarriak direndatu batzuk komentatzea ba, la balko bosmilla irurenta la arogoi langilletik izatera bukatu duela eh, de 5.380 trabajadores ha pasado a 392 eh, que fue fundada en 1918 que, bueno, que al final... Eh, eskatzen edo bortzatzen ari direla da metalgintzatik e, megaparkeko kajerora ka pasatu gaituztela. Hori uh -huh. ba, bueno, bala azkenean mehatxalde eskerraldeko gazteoi eskaintzen diguten etorkizuna. Industrian handiek okupatzen zituzten lurrak, ba, merkatal zentruek hartu dituztela. Nolako aldaketa aldaketagondan, interesatzen zitzaigunean dena industrias eta bete zutela, haiekin batera, kanpo eta res zituzten eta gure guri historioa alde batera utzi behar izan den nuen, eta bueno, horregun, mega parkeko moduko, mega... porlan ez betetako gauzak, <risa> bete dituztela eta kajeroz betetako gauzak, eta bueno, azkenean hori da, eskintzen ari guten, etorkizuna. Eta bueno. Mm -hmm. Hori da. disperssio politikak beste isripu bat eragin zuen pasa den os tiralean zenide eta launeek xtriu berria pareietu dugu aurreko ostiralean, tiralean aurriak hogeitabian trapaga e, traparango Sigor blanco zanzisteban ikusterasi joan lagun batek eta kotxe bereko gidariak istripuaa paraitu zuten Bizkaian blanco ikuteraasi joan neska eta E, galdato, galdaka otik e, deriora eraman behar behar zuten aurrena Han espetxe eraino autoa hartzeko Bidean, samaforo gorri batean zeudela, furgoneta batek e, atxetik olpatu zituen Eta, bueno, ba, hemen dauzkagu beste... Beste iztripu bat, eta, eta bueno, e, es beharrearen ondorioz, Garputxe osoan minduta du e, kurtiseko espetzetik bueltan larun batean. Galdakako e, erietzetik e, pasa eta lepokoa jarri zioten. Orduan, bueno, ba ondorioak hor e, daude, eta dispersioak e, bakarrik lortzen duena da, alako, alako ez eta lusatzen da, eta hau, zera, ba, i, i, bokatu behar dugu, zera, dispersio eta sufrimendu honekin, e, ez? Eta bisitekin jarraituta eta azpaldi ez dugu lakomentatzen, baina, bueno, e, kritikatu genuen edo e, biza eta miak eta kegitean anzirela, bisabisa kegiteko eta behar, eta hori gogorara astea jarretzen dutela, Eh, Siga habiendo gente que se está quedando sin visavís por esos cacheos, eta kasuan ba adibidez aurreko asteburuan jaen Porto Baten, Almeríaan eta Cáceresen, hainbat bikote eta familia, ba bueno, eh visavísikabe geratu dira miak eta eh, horren ondorioz. El fiscal considera aprobado que Porto y Saraola fueron torturados. Bueno, el, el fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Jaime Goyena, considera aprobado que Igor Porto y Marín Sarasola fueron torturadas, sufrieron torturas graves por lo, parte de los guardias civiles que detuvieron y custodiaron. Bueno, eh, estos días se está llevando a cabo el juicio eh, sobre torturas de Porto y, Sarasola, y bueno eh, El fiscal ha hecho estas declaraciones. El fiscal también eh, ha criticado que las guardias que no participaron en los malos tratos deberían haber evitado que sus compañeros lo hicieran ha remarcado que las lesiones fueron producidas a propósito y le que la violencia tuvo carácter unilateral. Eh, a su vez, también el representante del Ministerio Público ha dicho que los acusados han mentido durante el juicio, han criticado que la Audiencia Nacional Española no investigó las denuncias de torturas y ha censurado también la, par la parcialidad de los peritos de la defensa. Eh, ha dado por válida Eh, la versión del testigo que presentó los arrestos y ha mostrado dudas sobre el supuesto manual de ETA para denunciar las torturas, ya que recordar que acusaron que estas torturas que habían denunciado era porque dentro de un manual supuesto de ETA, cada vez que alguien era detenido, eh, tenía que... Quiere decir que había sido torturado. Sí. y bueno eh, Por ello, eh, el fiscal mantiene la solicitud entre dos y tres años de prisión para cuatro guardas civiles por delito de torturas, mientras que otros seis les ha acusado de un delito de lesiones y pide que estén localizados durante 10 días. Uh -huh. eh, además, hoy eh, podemos leer en el diario Gara eh, una noticia sobre ello y, bueno, es interesante el hecho que acaba de comentar Hichaso eh, del manual, porque el propio fiscal jefe de Guipúzcoa, eh, según pone en el diario Gara... Eh, Eh, aseguró que la asistencia de manuales para hacer frente a la detención elaborados por ETA no prueban una estrategia de denuncias falsas. Es más, aseguró que en dichos documentos se habla de indicaciones para aguantar en casos de torturas reales. Y también eh, la abogada de la, de la acusación. Eh, hace una pregunta bastante reveladora eh, en estos casos y es, eh, ¿alguien puede creerse que sara sola va, va a contar a esos agentes que consideran sus enemigos las acciones en las que planea participar, asumiendo con ello... ...hechos gravísimos y enormes penas que, en su caso, se tradujeron en más de 300 años de cárcel. Esta pregunta es eh, igual igual que hace muchos años le hicieron a, a un alto mando del ejército en, en Canal Plus una entrevista... ...y preguntado sobre las torturas a militantes de, de ETA. Él respondió, pero bueno, ¿alguien se cree que los etarras entran en comisaría eh, contando las cosas? Zut, zut, zut, zut, zut, zut, zut Zut, zut, zut, zut aurkako lehen, animalien zehen, zungalduk Zut, zut, zut, zut, zut, zut, zut, desolación, las cosas tienen otro color y nada se ve y nunca va el sol, el tiempo pasa sin dejarse ver, llenando de pozos mi café y no puedo beber, tengo que tragar y es ese sabor que queda. desolación, las cosas tienen otro color, todo huele mal, tras ese cristal, se encierra el alma y el corazón, se apretan puños alrededor, dime todo ves, esta situación, yo no aguanto más, y quiero gritar. ba albisteak bukatuta gero, ba orain e, gaiari buruz hitz egingo dugu eta, eh, esan e, dugun bezala, ba badakizue, eh gaia izango dela pobresia. eta horretarako badaukagu testu polit bat eta gure olatz e, maitiak e, idatzi du eta segurazki zuen gustokoa izango dela, ez? Aitsaso. Bai, eta iragorko dizuegu Tau na lai da baita ere herri koloren dauko sue kolaborazio moduan. Uhum. Gustatzen zaizue, ba bueno, berriro irakurtzeko. Pobrezia hitzaren etimologiak. Edota mosorroak. Resulta que enredob Enre... barca tu así berriro. Resulta que enredando entre letras me acuerdo con que la etimologia procedencia en cristiano de la palabra pobreza se encuentra en la del latín pauper, pauperis. Su significado es no fértil. El antónimo entonces sería fértil. Termino que la sociedad moderna en la práctica ha sustituido por la palabra rico. Ala ere, antzinako gizarten ekazarien baitan, fértil, emankor hitzak, rico aberatz, hitzaren balioa eta esanaila zituen. Bitzia da rico hitzaren barruan kiri bilduz. Haren atzean riks Alemán era arcaicoan edo recto, sorrotza, susena, itxakizatea, emancor, adieratik, naiko urrun. Pero dejemos a un lado curiosidades que se me han antojado, necesarias para entender un poquito más las cosas, y observemos cómo la palabra pobreza abarca un espacio mucho más amplio que el que imaginamos, La pobreza está cerca de nosotras, llega hasta el ricón de muchas personas. Pobresía es da itz arrotza. Denok dakigus ser esan nahi duen, eta askok badakite nola pareitzen den. Hain la rutik bizi izan dute pobrezia, edo pobrezian bizi dira. La pobreza también es la enfermedad de un pueblo cuyos habitantes no han encontrado Markatu, no han encontrado la vacuna que le sane de esa pena. Badira adiskide aldre bezagoak ere. Pobrezia hitza beste hitza askorekin nahastue egiten dute. Askura eragiten dien onbait. Ya se puede sustituir por la palabra más bella o ya puede disfrazarse con cara de otro u otra, que ella jamás será libre. La pobreza hace daño. Itenen montones de colores. Hizkuntza asko ezagutzen du. Eta mundu osoan zehar bidaiatu da. Ura hitzibilia. La pobreza es una ladrona de sueños. Una usurpadora de campos. La pobreza osida las fábricas. Extermina toda dignidad. Pobresiak emakume aurpegia hartu du azken urteuntan. Urtont, Krisi hitz zuriaren aitzaki, ape, aitzaki apean sumearen ateak gogorragoa astindu ditu. Eta atearen beste aldean emakume gaztea, Andre edadetua, neskato nerabea, azaldu dira, izenik gabeko atarietan. Observamos la televisión dudosos de querer ver las miserias que enseñan sus protagonistas. Orduan, beldur gara pantailaren bestaldean ari, ari dena, esote den gure isladaren mozorroa izango. Hezitz antzua, iskuntzaren itzulian, errealitate ankerra baizik Gauden, ongizatearen gure aldean Elizaz ezkontzen biateo Ni bi etxen patru bepeo Audientziak nahi duena da Bakea gatikera hil badaz badan Segurtasun nazizun Ego korea ranzen badakizun Okay Erakoentzata bioiak Biolentzia salatzen dugu Zangoan aire tiroak Drogen kontra antidepresiboak Hemako meak izakia da Bortxak eta zaiakera, zaiakera Zaiakera, zaiakera again why should it be like this living like crazy hippore i think it's time to change a new page and a new Matter, i'm upside down day, feeling blue day, nothing gonna stop me from going through ma kien sa just de deep oscuridad vente paqui a charlar un poquito Pada da ba da vira bachirap nara andar a bachira Vente paki no me deje solito Pada bada virat, nara batxirap, nara Vente paki ki, acharlar un poquito Pada bada, bada birat, Bueno, lehen comentatu dizugu agun moduan, aurre el carrezketa izango dugu Eh, Berriochoa, que el carrer es que te dugu, eh, ahí no hay sango dugu. Y bueno, eh, para meternos un poco, os vamos a dar un poquito de información sobre Berriochoa, que muchas veces damos noticias sobre ellos, pero bueno. Y bueno, eh, es una plataforma de derechos sociales que lleva más de una década trabajando contra la po la pobreza y la exclusión social. Nació como una coordinadora de grupos que terminó por adquirir entidad propia. Aunque se mantuvo fiel a la creencia de la labor más importante, se encuentra en la calle. Y bueno, tienen una lucha diaria que se centra en la denuncia pública, la solidaridad y el apoyo a quienes de repente pasan a formar parte de los excluidos sociales. Y se topan de bruces con una maquinaria institucional diseñada para engullirles. Para hablarnos de todo ello, pues bueno como os he comentado, va a, venir, eh, va a estar con nosotros mediante telefonía. A ver si funciona. A Inoa, a ver. A León. A León. ¿Los escuchas bien? Sí, sí, perfecto Perfecto, vale eh, Bueno, te habrán explicado que me recolaron todas las elcarrisquetas Al principio hacemos 10 preguntitas rápidas Que no son las elcarrisquetas Que a veces que nos enrollamos mogollón Y luego nos queda poco para hablar sobre el tema Así que te empiezo a hacer la enquesta, ¿vale? Vale, venga Venga, eh, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio? Pues soy de Baracaldo, del centro de Baracaldo, Jolín Del Baracaldo, Jolín sí. ¿Y qué crees que sobra o falta en tu barrio? En mi, en mi barrio lo que sobran son muchos bancos y, y entidades estas de créditos y así, esto sobra un montón, porque la zona centro es que no tenemos otra cosa, esto eh. no sobra. Y faltar, pues, pues ¿qué podría faltar? Alguna taberna, pero que diera, por ejemplo, eh, eh, como batidos naturales, algo así hecho de menos. Sí, uh -huh. Era tipo tetería, no sé, una, una cosita así Algo diferente, ¿no?, que no hay en el pueblo eh, Si volverías a nacer, ¿dónde, eh, ¿dónde elegirías nacer? Pues yo creo que en el mismo sitio Porque somos aquí, estamos, somos de lo más afortunado Yo creo que elegiría el mismo sitio eh, ¿Un lugar que te gustaría conocer y uno que no te gustaría conocer? Pues me gustaría conocer, por ejemplo, México Eh, y no me gustaría conocer, pues, eh, ningún país así con una guerra fuerte, con, un, con mucha contaminación, estas cosas no me gustaría. ¿Cómo ves Baracalo dentro de 10 años? Pues, pues, si los proyectos del ayuntamiento salen adelante, casi con naves espaciales y estaciones un poco para aparcar por el cielo, una cosa así. Lo veo muy futurista, si, si, si con que hagan la mitad de lo que dicen, bueno, lo veo realmente un poco catastrófico, no sé, me da miedo, no lo quiero ni pensar. Y en un pequeño experimento así sin pensar, yo te voy a decir una palabra y a ver qué, qué te viene a la cabeza. cuando llegas a altos hornos? Uf, eh, pasado, pasado, eh, en, en decadencia, ya en decadencia, un pasado que pudo, lo que pudo haber sido para los trabajadores y no, y nunca y nunca más será y ¿Ikea? Ikea, eh, Nuevo Futuro. ¿Sexo? Sexo, pues, placer. ¿Ayuntamiento? Uff, ayuntamiento. Eh, lo, veo, lo veo negro, negro. Eh, si tendrías a Toncho delante, ¿qué le dirías? Ay, a ver si... A ver, que, mira, tengo una duda, tengo una duda. Sé lo que cobra al mes, pero lo que me gustaría saber es lo que cobra en dietas. Eso <risa> nunca se sabe. Eso me gustaría saber. Y si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Está ya la última. ...pues un deseo, pues que te digo yo... ...pues mira que... ...que cada uno... ...que cada todas las personas pueden hacer medianamente lo que quieren... ...lo que les apetece... ...sin tener que estar malviviendo ni malpidiendo... ...pues eso, que tener un poco la capacidad cada uno... ...y, y la... Pues, ...de hacer lo que quiera ¿no? De, que, ...de poder hacer lo que quiera siempre sin molestar a los demás... ...pero tener una libertad y... ...y un poder para poderlo conseguir... Vale, un segundo. Has superado la enquesta. Perfecto. Vale. Así que vamos a empezar con la, con la entrevista y te dejo con Marta. ¿Vale? Es que me casco. Venga. Aupa Hola. Aupa. Eh, a ver, eh, lo primero, el concepto. Tendemos a pensar en la pobreza como en algo abstracto lejano, pero en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues la pobreza es que... es para mí es un estado que todavía pues nadie se quiere nadie quiere pertenecer a él no es, es una realidad sobre como pues, en nuestro pueblo y en nuestro alrededor cada día es más real pero eso es una realidad a la que nadie quiere pertenecer y entonces todavía decir se, se quiere esconder se quiere eh, pues a la gente que está en esa realidad se la quiere todavía machacar más Aprovecharse más de ella, pisarla uh -huh. tanto ¿Existen? Por parte de... Sí. Sí. ¿Existen diferentes clases de pobreza, de pobreza entonces? Eh, sí, sí, no sí existen diferentes clases Existe una pobreza muy marginal, por desgracia Y luego existe otro tipo de pobreza que se quiere ocultar como clase media Pero que es pobreza ¿Esa sería igual la más común en Maracaldo, por ejemplo? Sí, sí. Aldea? Eh, Por lo menos lo que vemos en la oficina de Berri sí, Es, la, es la de, de lo más común Uh -huh. eh, las mujeres, los jóvenes y las personas ancianas eh, suelen ser los más afectados por la falta de recursos económicos ¿no? eh, Solo en Baracaldo, 2.500 mujeres viudas sobreviven por debajo del umbral de la pobreza Sin embargo, las ayudas sociales no parecen diseñadas para paliar esta realidad tan evidente pues Las ayudas sociales, eh, de, de lo que deberían de ser a lo que son, están bastante están bastante lejos eh, del de papel que tendrían que tener En embaracaldo hay un montón de, de pensionistas que lo están pasando fatal hay un montón de gente joven que no que lo está pasando también por los empleos en precario por el paro realmente mal y luego hay bueno hay muchísima población de edad media que no tiene también tampoco derecho a ninguna ayuda pero que está pasando esto sí que lo están pasando mal está muy repartido en el pueblo En nuestra página web 3ww eh, www.nodo50.org barra berri-ochoac hemos podido leer que el gasto municipal en servicios sociales de base en Baracaldo es solo de 6,3 euros por habitante, el más bajo de la comarca de Vizcaya y de toda la comunidad autónoma, y el propio Arteco ha criticado la saturación de los servicios sociales del municipio. y eh, ¿Cuál es la opinión de Berriochoac ante esta situación de dejadez municipal? Pues La opinión de Berriochoa es que el ayuntamiento de Baracaldo, que es un ayuntamiento que, rico, mucha riqueza, con, incluso con superávit, eh, pues, está haciendo las cosas bastante, bastante flojos. Flojo. O sea, tiene capacidad para, para contratar más personal, para por lo menos en el pueblo, aunque luego haya retrasos en Bilbao, en Diputación, donde sea, por lo menos en Baracaldo, cuando pides una ayuda no te tarden dos meses y medio o tres meses en dar una cita... ...sería, la gente cuando pide una ayuda ya por desgracia es cuando ya no puede aguantar más... ...la necesita, eh, no te digo de para mañana, pero en un espacio de tiempo muy breve... ...y el Ayuntamiento de Baracaldo tendría que preocuparse de que por lo menos... en el ...acelerar el tiempo de que atender a la persona. Sí, que algunas veces las demoras duran hasta seis meses, ¿verdad? Si, eh, luego, es que claro, si te sumar el retraso que tiene el Ayuntamiento de Baracaldo con el que luego tiene la diputación entonces se si te hacen unos plazos de tiempo de 6 hasta 8, 9, 10 meses y si el, si el Ayuntamiento de Baracaldo eh, quiera de ese tiempo el mínimo siempre saldría, se ganaría bastante... ...en menos plazo... Eh, ...tema de presupuestos eh, municipales... Eh, ...Berriochoa ¿Pero, pero... lleva tiempo alertando... ...de que si el Ayuntamiento no aprueba un presupuesto suficiente... ...para las ayudas de emergencia social... ...que son las destinadas a familias con recursos insuficientes... ...para el próximo año hasta 8.200 familias... ...se que pueden quedar sin ayudas... ...para cubrir sus necesidades más básicas... ...en este sentido Berriochoa ha estado llevando a cabo... ...una campaña eh, bajo el lema... ...por unos presupuestos más justos y solidarios... ...no más recortes sociales... ¿En qué ha consistido? ¿Qué es lo que qué es lo que pedís a través de esa campaña? Pues que, eh, lo que pedimos es que el Ayuntamiento eh, aumente el presupuesto para ayudas sociales, porque mira, aunque al final de año salga, salga público en prensa, que es muy poca gente, que muy pocas familias que se han quedado sin, sin la ayuda, o prácticamente todas han recibido la ayuda, lo que hay es que hay una... Eh, a ver cómo te lo digo... Eh, por ejemplo, si una familia pide para la hipoteca, para la luz, para el agua, luego, por ejemplo, para el dentista, porque tienen bueno, problemas, lo que hacen es eh, simplemente eh, cubrir una serie de gastos los más eficientes. ¿no? Igual se cubren el alquiler y, y, y la luz, Pero el resto de lo que has pedido, que puede ser educación para los críos eh, Sí, el dentista de cosas, o... sí, Eso no te lo cubren Entonces claro, ahí sale como que tú has cobrado la ayuda Pero realmente lo que te están dando es una parte muy pequeña de todo lo que te pedido uh -huh. Y eso es lo que nos sale publicado Entonces claro, hay un montón de gente que necesitaría mucho más De lo que el ayuntamiento le está dando Y que están pues pasando Igual si le están dando a pagar el, la hipoteca Pero le están pasando realmente más mal por otro lado Uh -huh. eh, además se están dando recortes ¿no? en, en las ayudas sociales, está bajando bueno, el presupuesto que se destina a esto El tema de los recortes uf, es un tema gordísimo, es un tema para hacer un programa aparte <risa> Estos recortes vienen por, por el gobierno vasco, ellos ¿eh? no son a nivel de ayuntamiento uh -huh. Es el gobierno vasco el que se está que se quiere quitar un montón de gente de cobrar las ayudas Y está recortando por todos los lados Uh -huh. Y esto es, es sangrante, es sangrante porque está obligando a la gente a malvivir, a compartir... Bueno, es que no, ya no se sabe la gente ni cómo va a sobrevivir. Vean a la oficina a personas que yo, yo alucino cómo pueden estar viviendo familias enteras de cuatro o cinco miembros viviendo con 420 euros de zapatero. Uh -huh. y, y, y es que les están obligando a eso, porque es que con todos los recortes que, que están haciendo en las ayudas, ...no tienen derecho a nada más que esos 420 euros... Ajá. ...y se te cae el mundo encima... ...es que no sabes no, no sabes ni qué decirles... ...sí, además eh, también me imagino que todo eso... ...se sumará a la crisis económica... ...porque más datos que hemos recogido de vuestra web... Eh, ...la tasa de desempleo en el municipio de Maracaldo... Eh, ...ha aumentado al 16%... ...y otro dato que nos ha parecido muy duro... ...es que cada semana son desahuciadas tres familias... ...por no poder hacer frente a sus hipotecas... ...y en todo este contexto... Eh, ...resulta que las ayudas están recortando... Sí, es que mira, lo de los desahucios, eh, ese es un tema ya gordísimo, porque una vez que estás en la calle ya y sí que no tienes nada que hacer. Como no te hayas intentado mover antes, es lo que te digo, la gente espera hasta el último momento, se come todos sus ahorros y hasta justo al final no, no, no, les cuesta nos cuesta pedir ayuda. Sí, muchas veces muchas veces no sabemos siquiera que tenemos derecho a pedir ayuda pues, ¿verdad? Sí, eso, eso también eso también uh -huh. y ya la, luego ya la administración es tan lenta que, que es que no tienes nada que hacer una vez que te diga la orden de desahucio como no tengas una familia que te ampare por desgracia está estás perdido no uh -huh. te queda más que la calle has mencionado antes eh, la oficina no sé si los oyentes sabrán de qué estamos hablando pero por si acaso les vamos a contar que Eh, ...Berrochoa eh, puso en marcha en 1997 una oficina alternativa de información... ...que de modo gratuito ofrece información sobre ayudas públicas... ...como pensiones, ayudas de emergencia social, eh, subsidio de desempleo... ...entre otras, eh, la crisis ha traído un aumento de las consultas, ¿habéis notado? Sí, ha aumentado bastante, ha aumentado bastante y bueno, ya te digo... ...es muy variado lo que pasa por la oficina, ¿eh? uh -huh. es gente de, todo, de todos los estilos... ...de todos los tipos y es muy variado... ...y nosotros estamos los lunes de 11, de 11 a 1... ...en la calle 22 de enero del barrio San Vicente... ...y informamos, lo que queremos es que la gente ya cuando... tiene mucha gente informarse... ...hay mucha gente que viene a informarse que no tiene derecho a ayudas sociales... ...y también pues... ...está bien que lo sepan de antes porque... ...no piensa que se llaman a las asistentes... ...de su barrio, hasta dentro de dos o tres meses no les van a dar la cita... Y nosotros, le, le, los que tienen derecho, les decimos ya los papeles que tienen que llevar a la hora de ir a entrevista con la asistenta, y si no tuvieran derecho, pues también pues para que se busquen la vida de cómo puedan, porque las instituciones no les van a uh -huh. O sea, les ponéis un poco eh, sobre aviso. Les, pues, les, uh -huh. les informamos sobre, más que nada, el papeleo. Bueno, pues, primero, si tendrían derecho o no y a qué tipo de ayudas, y después el papeleo, el papeleo para acelerar para acelerar el trámite. Uh -huh. eh, de acuerdo, eh, en opinión de Berrocha ¿Cuál es la parte más injusta y grave de esta crisis? Que parece afectar siempre pues eh, Lo que estamos comentando, a los que menos tienen Pues eso Eso es lo más injusto, que al final El que menos tiene, como es el que está Más acostumbrado a, a sobrevivir Podéis decirlo, uh -huh. ese con el que más se ceba uh -huh. y, y eso es, es lo peor Pero bueno, ya sabes, el pobre como está acostumbrado A que le den palos por todos lados Parece que le duele menos que, que el resto Y uh -huh. Eh, para terminar, eh, estamos hablando de los que no tienen, eh, en contrapartida tenemos a los que parece que siempre tienen, ¿no? Los políticos no parecen haber disminuido su alto tren de vida, eh, ni crisis ni no crisis. Mm. Eh, por supuesto, ese tren de vida está costado por los contribuyentes. Sobre todo en Baracaldo sigue toda la plana mayor de los, la concejalidad del, del ayuntamiento con sus megasueldos. ...y desde ahí pues se eh, permite en el lujo de criticar a los que tienen menos... ...a los que peor lo están pasando... ...acusándoles muchas veces de fraudulentos y de un montón de cosas... ...pero ellos todavía no se han bajado el sueldo ni lo más mínimo... ...para ajustarlo a esta época de crisis... Ah. ...eso sí que es una vergüenza. Eh, ¿Datos concretos sobre lo que cobran o algún dato nos podrías facilitar? Pues mira, te puedo decir que el alcalde de Baracaldo ronda al mes los 8.000 euros... Y la, la concejala de Asuntos Sociales está en torno a los 5.000. ¿Y cuánto supone al mes una, la ayuda de emergencia social? Bueno, eh, la ayuda de emergencia social en Baracaldo es un único pago al año. La renta básica para una familia, por ejemplo, de, de tres miembros estarían los 924 euros, creo que son, para tres personas. Creo que es la diferencia sangrante, ¿no? Pues sí, pues sí. De acuerdo, Ainhoa, pues muchas gracias por atendernos. Nada, pues compartir con nosotros tus conocimientos. Un placer. De acuerdo. un saludo vivo Tum, jarrokeria, nekomeria,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 Elkarrizketaren ondoren, ba, badak isue, agenda egingo dugu denboragatik eta gurekin jaba dau arantza. Gaizo, garratzaldeon. Eta, bueno, elkarrizketa martak egin du eta bere debuta izan da gure horrik kaloren! Txaloberoa! Taka, taka, taka, taka, taka. Ez gaukagu efecto hori, kabel aletxe, non daude los, los aplausos enlatadon, no? dondo estan? Kabel abad, afo, aia bai, esa sorpresa. Bueno, ba, horretaz gai, oso megin due, Martak, eta, eta horrekatik, ba, bueno, ba, egizue. Ordun, arantza, zer gaukagu asteontan? Bueno, gaukagun, gauz bat, aziko gara gaur, ostirala... E, lagun artean kantari izan Bizentetik arituko dira euskal kantak abesten laguntasunaren egoitza geratu dira arratzaldeko 8etan. Gero dekogunbe e, Kuba horle Euarte solidaritatea erakusketa e, badakizunez izango da erakusketa gurutzetako kulturetzean eta ba egunero azterenetik kostiladera, Amertatik Ordubietara eta arratzaldetik postetatik 9 e, Y luego, para quien le gusta la danza, eh, la Kumene Danza Teatro comienza el Festival de Danza y Teatro Contemporáneo, la, el bat Es un grupo... Bueno, hoy empiezan con un grupo de rock que se llama Don Simón y Telefunken, que son súper grandes, y utilizan instrumentos hechos con lata de basura, ¿no? Entonces harán un concierto a las 9 y media en el Vivo Rock. No, y luego, pues, en Oleta Gastechea, eh, el viernes a partir de las 8 y media pues habrá monólogos y después el micrófono queda abierto para que la gente participe como quiera. Eh, frente al modelo de ocio del ayuntamiento, de las instituciones y del sistema, pues ellos seguirán planteando diferentes alternativas. pues Aquí he de decir que aquellos que se atrevan a subir al micrófono, a decir chorradas, que las digan, pero al menos preparadas. <risa> bueno continuamos mañana hay asamblea del ciudad del fuego ciudadano de eh, a las once y media en el local del foro que es en la plaza eh, de la iglesiasia y bueno para los quien no sa que es barúa pues es un espacio público abierto y plural es una especie de encuentro para todos los ciudadanos y ciudadanas de baracaldo eh, para la información pues sobre diferentes asuntos de baracaldo no y entre todos y todas pues plantear ¿no? un modelo un modelo a, al ayuntamiento y también mañana pues es la manifestación En Donosti A las 5 de la tarde En el túnel del Antiguo Eso es Y más cositas también mañana por la mañana Zutik, Kurdistan, concentración Bilboko Turkiako, consulado En la Gran Vía 65 Pues Eskara Bertaleak Deitu duen, concentración Berri, Ematen duen Bueno, vía izango da Concentración Bilboko, turkiako, consulado Ama vietango, isetik Bueno, Kurdistan. Eta, y también, ¿qué es lo que la Asamblea del Gasteche de Trápaga? A las 7, para todos aquellos que se quieran acercar. Y a ver, ¿qué más cositas? Joder, hay bastantes, ¿eh? Pero bueno, así, a grosso modo, deciros que el martes a las 10 y media de la mañana se va a celebrar el Día de los Difuntos Sociales. Entonces, eh, convocados por Berrio Chodak, eh, que es la plataforma con la cual hemos hecho la entrevista hoy por la tarde, a las puertas del Gobierno Vasco, Eh, bueno, pues hay una pequeña concentración eh, por unos presupuestos sociales más justos. Y el miércoles como eh perdón, el jueves como siempre eh ostegunerako, eh herri zinema, eh no le pega estetzea. Mhm. Así que todo es impresionante No parezco oh, aquí holy. que estoy vendiendo Micro Machines, esos pequeños ¿sabes? Y ya da, y ya da Eta, oh. Bueno, <risa> gar, Garo Seondo Gallera de Moralequín Hemos estado, bueno, bueno, oh, terrible Despacito ¿verdad? metiendo comentarios Yo creo que, sí. que es la primera vez que hacemos la agenda ahí En talentito ay. Uy, ay, bueno, bueno. Oye, Vamos a hacer bien. tiempo Vamos oh, a hacer no tiempo, tiempo. Ay, oy, oy. <risa> Bueno, pues Charladas aparte ya con esto hemos terminado Pero han, eh, de después de despedirnos queremos eh, despedir eh al programa eh, con otra poesía sobre el Galla. Entonces, pues nada, eh mi esker, zitatatik, eh aio itsaso. Os recordamos que como sabéis pues en la página web nuestra super página web pues uh -huh. eh, ww ricolore puntoorg here jaja eh, tamara agur marta hor de botoyeta está bueno ahora eh, hutel Es el hombre que tú nunca has visto quien te mantiene alerta, el que ha de venir algún día. Él no se encuentra en las calles o en los edificios o en los estadios. O si está allá, lo he pasado por, por alto de algún modo. Él no es uno de nuestros presidentes, o hombres de estado o actores. Me pregunto si se encuentra allí, bajo las calles. Paso delante de farmacias, hospitales, teatros y cafés y me pregunto si él se encuentra allí. He mirado casi durante medio siglo y él no ha sido visto. Un hombre vivo, verdaderamente vivo, digamos cuando desciende la mano. Al encender un cigarrillo ve sus ojos, como ojos de un tigre mirando fijamente al pasar en el viento. Pero cuando las manos bajan, es siempre los otros ojos, los que están allá, siempre, siempre. Y pronto será demasiado tarde para mí y habré vivido una vida con farmacias, gatos, sábanas, saliva, periódicos, mujeres... Puertas y otros surtidos, pero en ninguna parte. Un hombre vivo. Por una pobreza de Charles Bukowski. ¡Bien!